Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy el Señor quiere con tu educarnos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que el Señor les eduque? A mí me gusta que el Señor me eduque. ¿Por qué? Porque es mi padre. ¿Tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, entonces quiere decir que eres hijo de Dios. Entonces como hijos tenemos un padre. Y ese padre a veces nos da, o nos apapacha, y en el caso de hoy, es muy sencilla la enseñanza, pero muy profunda, y si tú te la puedes llevar a tu casa y, y, y meditarla, eh, cuando estaba yo estudiando esto, yo dije, Dios, me estás hablando a mí primero, siempre que cualquier persona que se para aquí, a dar cualquier cosa, el primero que recibe la pedrada es el que se para, así que no crean que estoy exento, ¿sí?, Pero cuando estaba yo haciendo este estudio, uh, el Señor también me habló a mí. Y de hecho yo estoy siendo corregido por el Señor también. Y la conferencia de hoy se titula, Alimenta bien tu cerebro. Hoy quiero hablarte de la comida para tu cerebro. No sé si lo sepas, pero tu cerebro se alimenta cada día. Y en ocasiones la comida que le das no es la correcta. Y muchas veces, y aquí tenemos un nutriólogo, pero muchas veces la alimentación que tomamos en nuestro cuerpo, ¿qué nos hace? Hacer un poco de pancita. Yo no tengo pancita, ¿no? Tengo el cuádriceps aquí. ¿Cómo se llama esto? No sé, ¿no? Pero bueno, lo que comemos, ¿qué pasa? Cuando no comemos cosas sanas, ¿qué nos pasa? O sea, o se nos sube el colesterol, o se nos sube la sal, la presión arterial y... Y todos los sales y todos los titis y todo, todo se nos sube cuando comemos mal, ¿sí o no? Eso no nos limita que hoy domingo vayamos y comamos unas ricas carnitas, ¿verdad? O un pollito o algo así. Pero así como tu cuerpo se alimenta, también tu cerebro se alimenta. Jóvenes, su cerebro se alimenta. ¿Qué le estás dando a tu cerebro? Hombres, ¿qué le estás dando a tu cerebro? Mujeres, ¿qué le estás dando a tu cerebro? Mira, empecemos... Ahora sí que por el principio, como dicen. Nuestra sociedad donde nosotros vivimos nos fuerza a vivir y a pensar como ella lo desea. ¿Estás de acuerdo o no? Miren, sale el último teléfono celular y todo el mundo lo quiere. Porque si no lo traes, sobre todo los jóvenes, si no lo traes estás fuera de moda, estás fuera de onda. ¿Y sabes qué? Todos caemos en eso. ¿Sabes qué? Yo quiero un iPad, iPad perdón, sorry, iPad, si ¿Sí saben lo que es, algo que, si esto está delgadito, o sea, el iPad está súper, y yo lo quiero, porque si no me siento que estoy fuera de, y, y, y toda nuestra sociedad nos mete a eso, miren, yo me acuerdo cuando no había teléfonos celulares, sabemos muchos de aquí que, que vivimos en la época donde no existí jóvenes, hubo una época en la que no había teléfonos celulares, ¿sí? y que tenías que correr a un teléfono público para hablar por teléfono, ¿Sí? yo me acuerdo y, y ¿sabes qué? podíamos vivir y sobrevivir sin teléfonos celulares yo me pregunto ¿hoy puedes vivir? joven sin es más ¿yo hoy en día puedo vivir sin mi celular? no y es algo que la sociedad te va imponiendo ¿sí? es necesario que lo tengas es necesario el coche ¿no? necesitas traer el coche de última moda o la ropa de última moda porque si no ¡buah! no eres cool ¿sí no jóvenes? la sociedad nos fuerza a vivir y a pensar como ella lo desea pero escúchame bien, escúchenme todos porque este mensaje no nada más es para los jóvenes sino es para todos nosotros las cosas que lees las cosas que escuchas y que ves juegan un papel muy importante, tienes que vigilarlas como hijos de Dios tenemos que vigilar qué es lo que estamos alimentando a nuestro ser y A ti y a mí nos ha tocado vivir en una sociedad donde los valores, escúchame bien, los valores expresados en la Biblia no existen. O si existen, están muy escondidos. Y no solo se vive de acuerdo a lo que la sociedad nos dice, sino que muchas veces la misma sociedad está en contra de lo que nos enseña y nos manda Dios. ¿Sí o no? Ahorita la moda, hombres es, ¿cómo es que tienes una sola mujer? La moda es, ten dos, tres, cuatro, cinco. Y en la variedad está el gusto. Esa es la moda y todos nos vamos por ahí y todos pensamos y entonces tenemos como resultado que una sociedad completamente en libertinaje. Los valores de Dios, va en contra de los valores de Dios. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, la homosexualidad. O sea, la sociedad lo pone ya como algo, ya, ya no es pecado. Y eso lo estábamos viendo en la clase, hombres, los que estábamos en la clase de hombre al máximo. Ah, hoy, hoy en día hay un problema, Todo, bueno, más bien, sí hay un problema. Porque estamos cambiando y estamos quitando, diciendo, es que tú no tienes un pecado, tienes un problema. ¿Sí o no? ¿Recuerdan los hombres que estuvimos ahí? Y entonces les llamamos problemas y no hablamos la verdad y la palabra dice... La, la Biblia es la verdad y la palabra dice que si tú cometes homosexualidad o matas o robas o estás en adulterio o estás en fornicación, no tienes un problema, tienes un pecado y tenemos que ser los hijos de Dios, tenemos que ser así, dirigirnos por lo que dice la palabra. La sociedad nos empuja para que pensemos y vivamos como ella quiere y nos anima a que desobedezcamos a Dios. Y sabes que muchas veces nos presiona de tal forma que es algo que no podemos evitar. Miren, yo le decía el viernes tuve una plática con, con, este, con uno de mis hijos y yo le decía, hijo, yo quisiera que tú estuvieras en una burbuja. Yo quisiera meterte en una burbuja y que aislarte del mundo y que el mundo no te contaminara, pero sabes que no puedo hacerlo, y además no es lo correcto. Tú tienes que salir al mundo y tú tienes que estar en el mundo y, y convivir con gente del mundo que no se rige bajo los principios de Dios, pero tú tienes que ser la diferencia. Tú tienes que ser la diferencia. Miren, Jesús cuando oró por sus discípulos al Padre, ¿qué fue lo que dijo? Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo más fácil sería que todos nos fuéramos al monte allá y e hiciéramos un, un retiro allá y nunca saliéramos y, y ya, ¿no? Y nadie nos contamina. No, señores. Tú y yo tenemos que convivir con gente que no tiene los valores de Dios, que no camina bajo los principios de Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tú eres un hijo de Dios y tú te debes de regir bajo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué estás alimentando a tu cerebro? Yo quisiera meterlos a cada uno en una burbuja, pero no se puede, es, no es posible. Pero ¿sabes qué? Si tú no estás firme en Dios, el salir al mundo y el convivir con el mundo, hay un peligro. Ese mundo te puede influenciar. Y si tú no estás firme en lo que crees, es más, si crees, porque hay veces que no crees, Pero si tú no estás firme en lo que crees, si tú no estás firme en que has creído en Jesús y, que, y lo que eres en Cristo y lo que Dios te ha dado, sabes que vas a empezar a escuchar al mundo, vas a ver las costumbres del mundo y entonces te vas a empezar a meter en lo que el mundo dice. Y sabes que muchos venimos de eso, venimos saliendo de eso, nuestras vidas han sido moldeadas por el mundo. Y por eso tenemos tantos problemas, muchas veces. Problemas en nuestros matrimonios, problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo, y problemas y problemas y problemas. Porque nuestra vida se ha regido conforme a las enseñanzas de este mundo. De tanto estar en contacto con un mundo no cristiano, cada vez nos parecemos más y más a él pegándosenos las cosas y no precisamente las buenas de la manera de pensar y de vivir de la gente que no conoce a Dios ¿sabes cómo, se, cómo llama la Biblia a este peligro? ¿sabes cómo llama la Biblia a este peligro? conformarse conformarse ¿ahora qué quiere decir conformarse? ¿Sí ¿saben lo que quiere decir la palabra conformarse? formarse como hacerse de la forma como dicho de otra manera que tú tomes la misma forma de algo Ahora yo quiero que busquen ahí en la palabra Romanos 12.2 y quiero esperar a que todos lo tengan. Normalmente digo yo las, las citas y me voy de corrido pero es bien importante que tú busques Romanos 12.2 y yo voy a leer aquí la versión, uh, la, la nueva versión internacional a lo mejor tú tienes Reina Valera o tienes otras versiones pero yo voy a leer aquí Romanos 12.2 y escucha joven porque esto es bien importante para tu vida y todos, bueno para todos pues ¿Ya lo tienen? Romanos 12.2. Fíjate lo que dice Romanos 12.2. Yo lo voy a leer en la versión, nueva no, versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de qué? De su mente. O sea, ¿qué, qué estás alimentando a tu cerebro? Así podrán comprobar. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Tú quieres la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres lo bueno de Dios? ¿Quieres lo agradable y lo perfecto de Dios en tu vida? Entonces necesitas renovar tu mente. Mira, cuando tú has creído en Jesús y, y tú le dijiste, Señor, si yo te recibo en mi corazón, yo, yo reconozco mis pecados y yo me arrepiento y reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y derramaste tu sangre para, para limpiarme de pecados, para pagar y llevar en ti el castigo que yo merecía. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dice la palabra que tú naces de nuevo. Y entonces tu espíritu tiene comunión nuevamente con Dios. Pero, ¿Qué pasa con esto? ¿qué pasa con todo lo que has vivido? no voy a ventanear a ¿y ¿cuántos años tienes? Y yo me voy a ventanear solito ¿qué es lo que ha pasado durante 45 años? ¿qué es lo que yo tengo grabado aquí durante 45 años? desde que nací mis padres empezaron a educarme y todo lo que empecé a vivir en el kinder en la primaria en la secundaria en la prepa en la universidad y, y, y en el trabajo y todo lo que he vivido todo esto se ha guardado aquí Y eso hace que yo me comporte de una forma. ¿Pero qué pasa cuando viene la, la luz de Dios, viene la sangre de Cristo y viene a mi vida esa revelación y me dice la palabra que yo necesito estudiar esta palabra? Yo necesito estudiar. ¿Para qué? Para renovar mi mente. ¿Por qué? Porque es como un, chavos, es como una computadora de doble core. Con Windows 7, sí saben de qué le estoy hablando, ¿verdad? Claro que saben. No. Con Windows 7, el, pro, el programa más rápido o bueno mejor que haya salido ahorita. ¿Sabes qué? Es, tú eres como una computadora. Tu disco duro tiene toda esa información en tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Master reset. Quitar todo lo que no te sirve. ¿O cómo le llaman? Formatear tu disco duro. Y cómo vas a formatear el disco duro con la palabra de Dios? Cómo vas a ir quitando de, de tu mente todas las cosas a través de la palabra de Dios. Mira, es como, mira, me encanta. Mira, Barbie hace pasteles y galletas. ¿Sí conocieron a Barbie? ¿No a Barbie? Y Richie y Pao hacen unos panes o algo así, ¿no? Ricos. ¿O qué es lo que hacen? Unos roles, ¿no? Pero cuando tú tienes la masa y lo vas a vaciar a un molde, ¿qué forma va a agarrar la masa? Pues la del molde, entonces es lo mismo, conformarse es tomar la forma del molde. Ahora, escúchame bien, Pablo, este Romanos 12.2, Pablo lo escribe, es una de las cartas más importantes, pero esta carta está dirigida a una iglesia establecida en la ciudad de Roma, Roma era el centro del, digamos, del universo conocido. De Roma salía toda, toda la información, de Roma salía toda la filosofía, gobierno, leyes, moda, pensamiento y libertinaje. Roma, dice, de, dice, decían, todos los caminos conocen a Roma, sí, pero de Roma, de todos los caminos, esparce todo para todos lados. Entonces, las circunstancias en nuestro tiempo no son muy distintas a las de Roma. Hoy en día, Nuestra sociedad dicta la moda, dicta las leyes, dicta todo, y si tú te pones a analizar cada vez menos, aplican los principios de Dios. El mensaje de Pablo, aun cuando fue escrito hace casi dos mil años, no parece fuera de época, es bien actual. Y ¿sabes qué? Pablo aquí le dice a los creyentes de Roma, y hoy Dios te está diciendo aquí, ti, tienes dos caminos, Número uno, el primero es hacerte a la forma y meterte al molde de hábitos y pensamientos y costumbres de actualidad, que muchos estamos saliendo de eso, queriéndonos meter a la forma de Dios. O número dos, caminar a una transformación que te convierte en una persona distinta al resto de la sociedad y por lo cual te van a decir, ay no, tú ya te lavaron el cerebro y ya estás ahí, la leyita y demás y todo. ¿Sí o no? Y ya te lavaron y ya, ya estás ahí. Dios. No, sabes que mi vida se está transformando a la luz de la palabra de Dios porque necesito como hijo de Dios renovar mi mente. Ahora, para los creyentes en Jesús, conformarse a la sociedad como ella vive, como ella piensa, es, ¿cómo decirte? Es como una sentencia de muerte lenta o como una enfermedad que te va matando poco a poco, sabes que como hijo de Dios, tú debes de ser bien radical y decir, esto no es de Dios, esto lo voy dejando y Dios, y tú pedirle al Señor, decirle Dios, quiero conformarme a como tú quieres que yo sea, no como la, la sociedad o no como las costumbres que tengo me dicta que ser, yo quiero ser como tú eres Señor, confórmame a tu voluntad, y sabes cuál es el molde de Dios, la palabra porque eso es lo que va a limpiar y va a renovar tu mente, la gente a nuestro alrededor nos presiona tanto que al final podemos acabar pensando y viviendo igual que ellos miren hay un ejemplo que todo el mundo se lo sabe pero lo quiero repetir ¿sabes cómo puede servir una rana? una rana viva ¿sí saben ese ejemplo? si tú pones agua hirviendo y quieres meter una rana viva al agua hirviendo ¿qué va a hacer la rana? el momento que sienta el agua hirviendo va a brincar porque siente el agua hirviendo. Pero si tú metes a una rana en la olla con agua fresca y le prendes con lumbre bajita y se empieza a calentar el agua poquito a poco, la rana se va adaptando a esa temperatura del agua hasta que ya cuando se da cuenta ya está hervida. Y es real, ¿eh? No no es, no es historia. Bueno, no les invito a que hagan una prueba con no, la rana, ¿no? Pero, pero el secreto aquí con la rana, y en ese ejemplo es calentarla, ¿qué? Poco a poco, pero de forma continua. Escúchame, no olvides estas palabras. Poco a poco y de forma continua son palabras claves hoy que quiero que te lleves y que tú compares tu vida y digas, ¿qué estoy haciendo poco a poco? ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo en forma continua que no va de acuerdo a Dios? Porque ya cuando te ves ya estás servido hervido y servido, <risa> y comido, a las personas que hemos creído en Jesús nos puede pasar lo mismo que a las ranas, pero poco a poco, de, poco a poco, de forma continua la sociedad nos va influenciando día tras día y sin darnos cuenta nos vamos conformando y empezamos a pensar y a vivir como la gente lo hace, sin Dios y a veces en contra de Dios. Qué grueso está eso, ¿no? Por eso Dios hoy, hoy no es así una predicación de que... ay, No, hoy Dios quiere enseñarte y decirte, no te conformes al mundo, confórmate a mí. La sociedad quiere que seamos un pastel cocinado en su molde, pero ¿sabes qué? Dios quiere protegernos para que esto no pase. La sociedad va a intentar ganar sobre todo, ¿sabes qué? Chavo, ¿sabes qué quiere ganar La sociedad. Hombre o mujer, tu mente, si gana tu mente, ya la hizo, si gana tu cerebro, ya la hizo, ¿por qué? Porque todo lo que entra en tu mente va a, a verse reflejado en la forma en que tú te comportas. Ahora, ¿recuerdan el Titanic? Les voy con otro ejemplo, ¿recuerdan el Titanic? ¿Con qué chocó el Titanic? Y no se acuerden de DiCaprio, por favor, chicas, estoy hablando del Titanic, Titanic, no DiCaprio, ¿ok?, El Titanic, ¿qué pasó? Chocó con la punta de un iceberg, pero ¿sabes qué? Todos sabemos, o los que no sepan, la punta que se ve del iceberg es la parte más pequeña del iceberg, abajo del nivel del mar está la parte gruesa del iceberg, pues ¿sabes qué? Igual es con nosotros, igual que la punta del iceberg, o lo grande del iceberg, perdón, que no se ve la parte de nuestra personalidad que está hundida no la, no, no la sacamos o se nota muy poquito que es la punta del iceberg la gente ve nuestras conductas pero lo que tú piensas es lo que haces, que actúes de una forma u otra o sea tú puedes poner una cara y esa es la punta del iceberg, pero realmente lo que tú estás pensando es lo del grueso del iceberg que está sumergido y que no lo sacas Ahora, yo estoy hablando, no lo que se ve, sino lo que está debajo del nivel del mar. O sea, eso grande, lo grueso del iceberg que tú tienes, que, que modifica tu conducta, que hace que te comportes de una forma. Y sabes que todo eso es lo que tú alimentas a tu mente. Lo que tú piensas determina cómo te portas y cómo vives. Pero, ¿de dónde vienen tus pensamientos? ¿De dónde vienen tus pensamientos? De las cosas que le has dado de comer a tu cerebro. ¿Sabes que todo lo que alimentas aquí tu cerebro baja tu corazón y, y, y entonces te comportas? Dice que de la, la palabra que de la abundancia de la boca, digo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Lo que tienes allá abajo es lo que se va a ver en ese pequeño pedacito. ¿Sí sí, sí me van siguiendo? ¿Sí? Lo importancia. Todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que lees queda en tu cerebro y más fácil va a ser que lo pongas en práctica. Miren, y, y de veras, no seamos inocentes. No digas, no, es que yo no sabía. No, no seamos inocentes. Y nos demos cuenta que la gente que escribe canciones, produce películas y escribe libros, tiene unas ideas muy claras. Y sabes que esa gente quiere que tú conozcas sus ideas. Y entonces así... Tenemos que de repente estamos escuchando al Alejandro Fernández y de repente saca una canción que dice ¡Ay, cómo me dolió! Y te voy a dar unas nalgadas con, con ¿cómo se llama? Con nopales, con espinas de nopales. ¿Al ¿Alguien ha escuchado esa canción? Hasta salió en internet y hubo un reclamo de las mujeres porque promovía, o sea, el, el golpear a las mujeres. Pero ahí está la canción y es de las últimas que ha sacado Alejandro Fernández. Y ahí está la gente escuchando, y los hombres escuchando eso, y obviamente, y llegan a su casa, y después, ¿qué hay? Hay un maltrato inter Hay una hay una chacaliza. ¿no? Una no nopaliza. Y créanme, hubo asociaciones aquí en México, a mí me tocó ver el, el, el, el mail, donde, donde grandes mujeres, personalidades del país, le reclamaron a Alejandro Fernández por sacar una canción de ese tipo, que promovía la violencia interfamiliar. Intrafamiliar eso es la moda eso es lo que nos quieren comunicar y si no, escuchamos otra canción que dice ay, ay, ay, ay, ay ay, ay, ay, ay. ¿no la han oído por ahí? no se hagan los inocentes claro que la han escuchado, o qué? o Paquita la del barrio, tú que quién sabe qué y esa es la cuestión que está y las mujeres agarran y dicen, sí, yo estoy con Paquita ¿sí o no? ni, ni, ni hablemos de las telenovelas o no, hablemos de las miniseries o hablemos de un montón de cosas O sea, ¿qué estás metiendo a tu cabeza? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Esas personas que escriben todo ese tipo de cosas, todo eso que está entrando a tu cerebro, miren, la gente sabe qué quiere decirte. Y ahí va uno, así ahora sí que como corderito, ahí va uno, y uno está viendo las cosas y se está alimentando en vez de alimentarse de la palabra de Dios. Si tú te alimentaras de la palabra de Dios, otra cosa sería. Los mensajes de la música, de los libros, de las películas, te invitan a que pienses... Y poco a poco y continuamente, ¿recuerdan esas palabras? Poco a poco y continuamente te invitan a que pienses y vivas de una forma determinada y muchas veces en contra de lo que Dios espera de ti. Además, te lo presenta de una forma padrísima y entretenida y bonita. Y pocas veces nos explican que la vida como la están presentando no es la vida real. La vida real, escúchame, chavo, la vida real que Dios quiere que vivas está ahí en su palabra, no lo que el mundo, la moda, te está dictando. Ahora, yo no estoy diciendo que no veas televisión. Yo no estoy diciendo que no oigas música, ni que no leas. Yo no te estoy invitando a que te vayas a un monasterio, ¿me entiendes? Lo que yo estoy diciendo es que seamos críticos y pensemos y estudiemos y escudriñemos y lo disectemos ¿qué es lo que leemos, escuchamos y vemos? ¿entiendes eso? ahora, ¿cuál va a ser nuestro patrón de referencia? la palabra de Dios escúchame, escúchame bien y este es el mensaje de hoy no dejemos que nos coman el cerebro y si te lo han estado comiendo mete freno y empieza a ser crítico con la palabra de Dios tienes que tener tenemos que tener una actitud de vigilancia ya que la sociedad te va a querer comer el cerebro y muchas veces te van a decir ah mira esos cristianos ya te lavaron el cerebro pues a lo mejor sí necesitabas una limpieza de cerebro porque lo tenías bien cochino y créeme que yo no te lo voy a limpiar te lo va a limpiar la palabra de Dios conforme tú estudies esa palabra vas a ver tienes que tener una actitud de vigilancia ya que te quieren comer el cerebro sé crítico, fíjate la Biblia en el libro de proverbios te anima, nos anima a tener esa actitud vigilante cuando nos dice y lo voy a parafrasear, sobre todo más que cualquier cosa guarda tu corazón o guarda tu cerebro porque de él mana la vida porque de él produce tu conducta o sea, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu cerebro es lo que va a brotar, ¿qué está brotando de ti? ira Contienda, celos, ¿qué está brotando de ti? Eso es lo que hay en esa parte gorda del iceberg, que no se ve, que tú y yo no la vemos, que ni siquiera la exponemos. Protege tu mente, protege tu corazón. Creo que hay ciertas cosas que sí no podemos ver, leer y escuchar y tenemos que ser críticos. ¿Por qué? Porque claramente están en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, y esto es tanto para hombres y mujeres, no debemos ver pornografía. César, ¿cómo tocas ese tema en el púlpito? Pues sí, lo tengo que tocar en el púlpito. No debemos ver pornografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios hizo la creación y todo es bonita, ¿no? No tenemos que admirarla, ¿no? Yo me he topado muchas veces que dicen, no, pues es que hay que admirar la creación de Dios. La pornografía te ensucia tu cerebro, tanto hombres y mujeres, y presenta, por ejemplo, a las mujeres o a los hombres, no como personas, sino como objetos. Y ambas cosas están claramente en oposición a lo que Dios enseña. La pornografía te enseña a ver a las chicas o los chicos, no como personas que merecen respeto y que tienen una dignidad, sino como objetos a usar para satisfacer los deseos sexuales. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Porque Dios no diseñó así las relaciones sexuales. ¿Ven por qué no tenemos que ver pornografía? O sea, hay cosas que de, de entrada, o sea, de lógica es, esto va en contra de Dios. Yo te invito a que escudriñes tu vida y qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás leyendo y date cuenta qué estás diciendo. Porque lo que estás diciendo es lo que está aquí adentro. La pornografía la podemos entender con facilidad, pero ¿qué pasa con todas aquellas cosas que ves, lees y escuchas que no estás seguro? ¿O ni siquiera te das cuenta que pueden ser malas para tu dieta cerebral? ¿Es posible encontrar un medio para protegerte? Sí, Dios ha provisto un medio para que te protejas. Mira, cuando tú vas a la playa, ¿cuántos les gusta ir a la playa? O a nadar, por lo menos, si no puedes ir hasta la playa. ¿Quién les gusta ir a Jijica, ir rico, así sabroso, o a Chapala, y, oh, a Cajitlán, o a o ¿a poco no, no se hagan? Claro que nos encanta ir a tirarnos ahí como lagartijas, y a bañarnos, ahí rico. ¿Pero qué pasa si tú vas con este sol, con estos hoyos en la capa de ozono, y no te llevas bloqueador? ¿Qué pasa? Ay, te das una quemada sabrosa. Bueno, no sabrosa, ¿no? Más bien sufrida. No te das cuenta y a mí me pasa, por ejemplo, yo, yo no me quemo, bueno, más bien yo no me tosto, yo me pongo rojísimo. Y aunque me ponga litros y litros de bloqueador, o sea, me pongo rojísimo, nunca me pongo así morenito, sabroso, así. No, no, no, me pongo bien rojo y me ardo muy fácil. ¿Qué pasa si no te pones el protector solar? ¿Sabes qué? Tú no puedes ir por la vida sin protección para tu cerebro sin protección para tu corazón. La palabra de Dios, la Biblia, actuará en tu vida de la misma forma que el bloqueador solar actúa sobre tu piel. La palabra de Dios, si tú la tienes en ti, va a ser la protección, porque cuando venga algo, alguna influencia externa que quiere entrar a tu vida, entonces de repente, ¡pum!, va a entrar el bloqueador y vas a decir, no, espérame, esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces... Te protege y dices no, pues no. O puedes decir sí, pero allá tú. La palabra de Dios te va a proteger y te va a ayudar a distinguir las cosas que te convienen de las que no te convienen. La Biblia te va a ayudar a entender si aquello que lees, ves y escuchas está de acuerdo a las cosas que Dios aprueba. La Biblia es tu filtro. La palabra de Dios te ayudará a no dejarte comer el cerebro por nada ni por nadie. Si tú vas a la playa con tu bloqueador solar y no te lo pones, no te va a servir de nada. Lo mismo sucede con la Biblia. Préstame tu Biblia. Tú puedes traer la Biblia aquí. Y no la voy a aventar. Pero... Es que algo pasó en el grupo de varones. Ya se acordaron. Tú puedes traer tu Biblia aquí y no pasa nada. Hay gente que tiene la Biblia en el, en el buró, en la mesita de la noche. No pasa nada. Hay gente que tiene en su sala la Biblia abierta. No pasa nada. Si esta palabra no está aquí, no sirve de nada. Es un libro más, es papel más, y yo podría aventarla ahorita y no pasa nada. Porque la palabra de Dios debe de estar en dónde? En mi corazón. ¿Y por dónde entra mi corazón? Por mi mente. La palabra de Dios es el filtro. Tan solo te será útil si la lees. Y aquellas cosas que leas van quedando en tu cerebro y por consiguiente las empiezas a poner en práctica. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes leer la Biblia inclusive, pero no practicarla. No practicar lo que dice ahí. Tú puedes leer de P a P y leer cada semana toda la Biblia completa y aventártela cuatro veces este al mes la Biblia, pero si nada de eso que estás leyendo o lo estás poniendo en práctica, de nada te sirve. De nada te sirve. Escúchame, cuanto más leas y más practiques, más protección tendrás. Pero si lees poquito pues tendrás poquita protección. Es como si nada más te pones aquí en el brazo todo lo demás te achichinas. Es fácil entender si pasamos horas y horas oyendo, leyendo y escuchando mensajes no cristianos y nunca leemos la Biblia y después decimos ¡Oh Dios! ¿Por qué me pasa esto? ¡Oh Dios! ¿Por qué cometí este error? ¡Oh Dios! ¿Por qué caí en esto? ¿Por qué caí? ¡Oh Dios! ¿Dónde estás Dios? Pues ¿dónde estás tú, mi hijo? yo ya te dejé ahí la palabra para que renueve tu mente, cambies tu manera de vivir, joven dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿con qué? Guardar. con guardar su palabra, ¿cómo vas a guardar su palabra si ni siquiera abres la Biblia chavo? la tienes ahí empolvada bueno, eso es para los chavos, pero los demás también no se hagan, esto fue para los jóvenes pasó cerca el tiro ¿Qué tipo de protección tienes tu cerebro si te pasas oyendo y oyendo y leyendo y viendo cosas que no, que, que no edifican? ¿Qué pasa? No tienes ninguna protección. Eres un blanco fácil de toda la sociedad y de lo que está detrás de la sociedad que es nuestro enemigo, el diablo, que quiere ganarte aquí. Y si te gana aquí, ya la hizo. Escúcheme bien, ¿de dónde vienen las depresiones? A ver, doctora, ¿de dónde vienen las depresiones? de estar pensando aquí las cosas y estarlas masticando aquí, y estás así, uy, y te vas cayendo, y te vas cayendo, y te vas metiendo como en una espiral, en una depresión, porque sigues pensando, y pensando, y pensando, pero qué tal si de repente empiezas a eso, y de repente dices, no, yo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, yo me levanto, yo soy hijo de Dios, yo y empiezas a repetir la palabra de Dios, ¿qué pasa? Cero depresión. Perdón, te estoy clicando, aquí pero... ¡Ja, te espero ¿qué pasa si estás en enfermedad? Ya, ya voy contra el doctor por sus llagas soy sanado Romanos 8.11 el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que vivifica mi cuerpo mortal, esa palabra es para ti, y sabes que hay sanidad en ti ¿me entiendes? pero no conoces la palabra de Dios, no estudias la palabra de Dios, no hay protección te quemas o te hierves como las ranas Estás totalmente indefenso, necesitamos de continuo día tras día leer la palabra, no importa si tienes unos días en Dios o tienes 50 años o tienes muchos años en el cristianismo, necesitamos hacerlo y ponerla en práctica. Necesitamos leer y poner en práctica y así proteger nuestro cerebro de todas las presiones del exterior. La transformación se da a través de la renovación de la mente o del entendimiento. Escúchame bien, la forma en que tú vas a cambiar es a través de la palabra de Dios. Dios desea hacer una renovación y hacer nueva, o sea, renovación es hacer nuevo de tu mente. ¿Sabes qué? Con un propósito. No hacerte un robot No hacerte una persona que no razonas y haces todo así como en una cadena de ensamble. Todo igual, todo igual. No, Dios desea y tiene un propósito de renovar tu mente. ¿Sabes cuál es? Que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Que tú compruebes. O sea, quiere decir que estás siendo probado. Que tú compruebes la buena voluntad de Dios para tu vida, que es agradable y perfecta. Ese es el propósito. Por eso la renovación de tu mente viene a ser un factor imprescindible del éxito en la vida de cualquier hijo de Dios. Si tú, no, tú puedes decir soy hijo de Dios y no renovas tu mente, mira, estás frito. Pero yo hago y yo, mira, si no renovas tu mente, lo que está en tu corazón es lo que va a salir. Pero es que yo hice y demás, mira, a mí me puedes decir lo que quieras, si no hay una renovación en tu mente esa parte gorda del iceberg o sea qué hay ahí en esa parte la renovación de la mente empieza por creer la palabra de Dios muchos creen que Jesús es el Hijo de Dios claro que le pones a cualquier persona y digo, oye tú crees que Jesús es el Hijo de Dios claro, o sea si ¿sí cree que es el Hijo de Dios que murió de su sacrificio por los pecados claro, cada semana santa voy y hago el Crucis y demás y, y lo veo ahí en la iglesia, sí, pues está bien, o sea sí, él murió por eso, Sí, claro Pero ¿sabes qué? Mucha gente también cree que resucitó. Sí, claro. La tumba está vacía. Puedes ir a Israel y ver la tumba. Está vacía. ¡Claro! Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema reside en que no crees en las cosas que Dios dijo. No crees en su palabra. Y no crees porque no la estudias. Ese es el problema. No podemos sobrevivir como hijos de Dios si no haces esto con tu cerebro. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Miren, yo en otras ocasiones les he dicho, yo antes me, me encanta escuchar a Pedro Ferriz de Coro. Pero ¿sabes qué? De tanto escucharlo, ya mi pensamiento ya tendía a irse con lo que él estaba opinando. Y sí, vamos contra los... Sí, sí, sí, ¿Sabes qué hago ahora? Mejor apago el radio cuando voy al camino, al, al trabajo. ¿Y sabes qué hago? Me pongo a lavar y a adorar. Sí, y la gente que viene sin el tráfico me voltea a decir, este loco ha de traer o, o, o, o ¿cómo se llama? manos libres o con quién viene hablando, pero yo vengo hablando con mi Señor. ¿Sabes qué? Eso me nutre más que Pedro Ferrérico. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Además, la Biblia no solo te va a alimentar de una forma saludable tu cerebro, sino que será tu bloqueador contra todas las influencias negativas del exterior. Dicho de otro modo, va a proteger tu vida. La Biblia te dará una buena alimentación y protección. ¿Quieres una dieta sana para tu cerebro? Ahí está la dieta. Por el doctor César Sosa. No, no es cierto. Por el doctor Jesús, el Mesías. Ahí está su palabra. Parafraseando el Salmo 119 y después lo buscas y lo lees, parafraseando el Salmo 119 dice, tu palabra es para mi vida como una linterna que me enseña cómo he de vivir cada día. Estoy parafraseando el Salmo 119. Tu palabra es para mi vida como una linterna que me enseña cómo he de vivir cada día. He almacenado en mi cerebro o en mi corazón tu palabra porque así no pecaré contra ti, Señor. Después lo buscan en el Salmo 119 lo estoy parafraseando parafrasea la, la palabra de Dios no le quites el sentido pero parafraseala para que la puedas entender un poco mejor ¿sabes qué? ¿para qué necesito la renovación de mi mente? para no pecar contra ti Señor, para no hacer lo que a ti no te agrada para no hacer lo que a ti te, no te agrada Señor quiero animarte a que cada día revises ¿qué es lo que estás leyendo? ¿qué es lo que estás viendo? ¿qué es lo que estás escuchando? y ¿sabes qué? Yo quiero animarte hoy a que así como estés revisando qué es lo que, con lo que estás alimentando tu cerebro, también reserves un tiempo, un tiempo que sea especial para ti. Un tiempo para leer la palabra de Dios y encontrarte con Él. Así como estábamos diciendo hoy, Señor, amarte a ti, amarte a ti. Tú eres lo que necesito, Dios. Reserves un tiempo así, pero también para que leas la palabra de Dios, para que comas. para que alimentes tu cerebro y lo protejas contra los come cerebros, la sociedad que está allá afuera que quiere tu cerebro, que quiere que te amoldes, a esas costumbres que muchas veces van en contra de Dios, ahora yo te voy a decir una cosa yo te estoy invitando a que lo hagas, a que leas la palabra de Dios pero ¿sabes qué? Dios va más allá de lo que yo estoy haciendo Dios te manda que la estudies ¿Sabes lo que es un mandamiento? No hay opción. ¿Lo haces o no lo haces? Y si no lo haces, pues allá tú. Estás fuera de y, y voy a irme rápido en unas citas, pero fíjense, su estudio de la palabra es un mandato. Deuteronomio 17, 19. No lo busquen, anótenlo si quieren. Pero Deuteronomio 17, 19 dice, y tendrás, lo tendrás consigo, y leerás en él todos los días de tu vida, para que aprendas a temer al Señor tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos, para ponerlos, ¿por qué?, por obra, o sea, no nada más es leerlos y ah, pues ya los leí, que bueno, no ponerlos por obra, y ¿sabes qué? es un mandato, Juan 5, 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué tienes? la vida eterna Wow, yo quiero tener la vida eterna necesito estudiar la palabra y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, hablando Jesús o sea, que si tú no crees la palabra, tú no crees en Jesús Así de sencillo. Ahí, ahí lo puedes revisar, lo puedes disectar y si no estás de acuerdo, no te pelees conmigo, peleate con Dios. <risa> ¿Por qué lo puso ahí? Dice, en ellas y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, hablando Jesús. Y en ellas vas a encontrar la vida eterna. Romanos 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Quieres tener esperanza? Ahí están las Escrituras. Ahora, voy a irme rápido, perdurable, la palabra de Dios es perdurable. Isaías 48, o sea, no se cambia, no no no no muta la palabra de Dios. Isaías 48 dice, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¡Wow! Por eso estábamos viendo Romanos 12.2. Pablo se lo escribió a los cristianos en Roma. Y sabes que si tú lees Romanos 12.2 es como si lo estuvieras leyendo para nosotros a los guadalajarenses, epístola a los guadalajarenses, 12.2. así tómalo, Mateo 5-18, hablando de la palabra de Dios que es perdurable, porque de cierto ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, wow, es perdurable, ¿ya se cumplió todo? no, entonces la palabra sigue vigente, ahora, pues no, la palabra de Dios, pues, La escribieron unos hombres y ahí se fumaron no sé qué y demás. Segunda de Timoteo 3, del 16, el 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? ¿La mitad? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿Romanos nada más? Porque hay gente que romanos es así como que lo máximo. ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es? útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia ¿con qué propósito? a fin de que el hombre de Dios y la mujer que es hombre genérico sí, porque dicen, no, muchas mujeres dicen no, no es que hay, dice hombre o sea que a mí no me toca no, no, no señores y señoras hombre genérico que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, uh, yo quiero eso para mi vida, yo no sé si a ti te anima, a mí me anima, yo sé que lo están agarrando como regaño, Ching, ya no voy a poder escuchar a Alejandro Fernández, ya no va a poder ver la comedia de las ocho, mira tú sabes si ves o no ves la comedia de las ocho, yo lo que te digo es que seas crítico, y crítico con la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita con un propósito, ¿sabes cuál es el propósito también de la palabra? Autenticar la divinidad de Jesús, Juan 20.31 dice, pero estas, estas cosas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, que tengas vida en su nombre, ¡wow! ¿Qué otro propósito? Dar esperanza a los hombres, Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, ya lo leí, relatar experiencias humanas como advertencia primera de Corintios 10.11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos ¿sabes qué? nosotros estamos en los fines de los siglos ¿eh? ¿tú ves la, el nivel de maldad que hay afuera? y ¡wow! estamos en los fines de los siglos, o sea que esto que escribió Pablo en Corintios también es para nosotros a los guadalajarenses y están escritas para amonestarnos por eso me vine de amarillo, amonestación, amonestado, te amonesto, aguas porque te expulso, ¡Ah! el día que me vengas venir de rojo aguas, ¿eh? <ríe> otro propósito, dar conocimiento de vida eterna, primera de Juan 5.13, anota rápido así, las, o después escucha la predicación, primera de Juan 5.13, estas cosas os he escrito a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, tú crees en el nombre del Hijo de Dios, crees en el nombre del Hijo de Dios entonces estas cosas están escritas para ti dice para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios wow quieren seguirlo o ya le paro si ¿Sí le paro ok la palabra de Dios es puesta en nuestro corazón y debemos poner en nuestro corazón es nuestro bloqueador deuteronomio Euteronomio 6, 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy en dónde estarán sobre tu corazón wow Deuteronomio 6, 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Romanos 18 dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos vuelvo a lo mismo que hay en el iceberg tú puedes ponerme una cara de santo A mí me vas a engañar, pero sabes que a Dios no, porque Dios no ve tu cara de santo, Dios ve tu corazón. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿La palabra? ¿O Metal Jacket? ¿O Halo? ¿O Vicente Fernández? ¿Paquita la del barrio? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿sabes que la palabra es alimento para el alma? Job 23.12 dice del mandamiento de sus labios nunca me separe fíjate del mandamiento de sus labios nunca me separe guardé las palabras de su boca más que mi comida primera de Pedro 2.2 desea desea Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Alimento para tu vida. La palabra de Dios limpia tu vida. Ya lo dije, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su, tu palabra. ¿Joven quieres limpiar tu camino? Y si no eres tan joven, ¿quieres limpiar tu camino? Guarda su palabra. Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, chavos, la palabra de Dios está vigente, hombres, la palabra de Dios está vigente, claro que sí, yo te estoy dando ejemplos de la palabra de Dios para que veas qué rica es, cuántas cosas puedes encontrar en la palabra de Dios, temas de actualidad puedes encontrar en la palabra de Dios, claro que sí, horóscopos y adivinación, Levítico 19, 26, ¿es de moda? No le llamas ahí, marca el tal, tal, tal y llámale a Mira, o no me acuerdo cómo se llama la señora está. O llámale a fulano y digo, yo te doy ahorita el horóscopo y yo te digo tu futuro, y yo te digo y ves las revistas y ahí en las revistas de Kena y de todo ese rollo te vas hasta atrás y ay a ver qué dice hoy porque yo soy sagitario, yo soy Piscis y yo soy, mira qué dice acerca de los horóscopos y de todo ese tipo de cosas, Levítico 19 26, es actual, y Levítico se escribió hace, uh, más allá atrás que, rom, que Romanos, de ¿eh? Pablo dice, Levítico 19 26, no practiquen la adivinación, ni pretendan predecir el futuro por eso vengo de amarillo amonestado y la amonestación es buena no es mala o si lo quieres decir en palabras cristianas te exhorto pero soy medio raro Mejor soy, le entendemos más ahora que viene el mundial te amonesto, ¿no? estás fuera de lugar ¿qué otra cosa es de actualidad? Tatuajes, ¿Está de, ¿está de actual esto? O es, no, ese es del siglo pasado, de allá de los cavernícolas. ¿Está de actualidad los tatuajes, sí o no? Levítico 19, 28, dice, no se hagan ninguna clase de tatuaje, yo soy el Señor. Y aparte cuando dice, yo soy el Señor, es que te lo dice, te lo digo y te lo reafirmo. Cuando Él firma, yo soy el Señor, es que, ¿sabes que Eso no me agrada. Pero es tema de actualidad. Ay, no, pero pues es que la moda, es que traer aquí uno padre, o traer una cosa aquí, o traer aquí, o, ay, no pues es que eso está padrísimo. ¿Sabes qué? Mira, tú sabes qué, qué, qué onda con Dios. Pero está de moda, la palabra de Dios está de moda, ¿eh? La homosexualidad, ¿qué dice de la homosexualidad? Tema de moda, y a lo mejor ahorita todo el Congreso del DF se me va a venir encima. ¿Pero qué dice la palabra? Es que Es un problema, no, no es un problema, es un pecado. Y como bien lo dijo el que lo dijo, Dios ama al homosexual, mas no ama al homosexualismo. Dios quiere que ese homosexual se convierta y se arrepienta, mas Dios no comulga con la homosexualidad, porque es pecado. Ahora qué dice Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué es abominación alguien puede pensar que es abominación Pues es lo más asqueroso de lo asqueroso eso es abominación a Dios le agrada Dios lo considera así como y, y no miren no, no, no quiero que después discutan conmigo mejor vayan a la palabra conoce la palabra y ahí agárrate con Dios ¿sí? porque eso ni siquiera es de consejería ¿eh? eso es de obedecer la palabra de Dios Levítico 18.22 ahí se los dejo pero cambiemos de tema la palabra de Dios es amada por los santos Salmo 119 del 47 al 48 dice y me regocijaré en tus mandamientos, o sea que si Dios dice que es abominación en la homosexualidad me voy a regocijar en eso, Sí me voy a regocijar en eso, porque me está guardando a que no me coman el cerebro y a que no digas, no bueno pues sí los homosexuales tienen un problema Y, y pues nacieron así, mm -mm. la palabra de Dios no dice eso, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, alzaré a sí mismo mis manos, a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos, o sea que es, estudia la palabra, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. ¡Wow! ¡Yo quiero eso! Por eso es, estudia la palabra, no dejes que te coman el cerebro. ¿De qué estás alimentando tu cerebro? Mira, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y con de todo lo que he hablado hoy, o sea, de veras, empieza a confrontar tu vida tu mente, con lo que Dios dice. ¿Qué es lo que tú estás alimentando tu cerebro? Porque nos preocupamos perfectamente de, de comer sano y de no comer grasas este, saturadas y todo ese rollo, pero ¿y tu cerebro, tu mente, tu corazón? ¿De qué lo estás alimentando? Mira, creo yo que Dios te está enseñando hoy si lo quieres ver como una enseñanza qué bueno que lo veas como una enseñanza pero mi intención del día de hoy es que tengas una confrontación con la palabra de Dios y tú puedas crecer joven que no te gane que puedas tener un patrón maestro Y comparar todas las cosas contra ese patrón maestro. Y ese patrón maestro es la palabra de Dios. Yo te invito hoy a que tengas una reflexión en tu vida. Y yo no voy a orar hoy por nadie. En específico. Yo quiero que tú en tu lugar empieces a orar al Señor. Y si tú has encontrado cosas... Con todo esto, sí, o sea, ¿y ahora qué Tú le empieces a pedir perdón al Señor. Y tú tomes un compromiso personal. Mira, yo quisiera llevarte de la mano. Yo quisiera guiarte y decirte, hazlo de esta forma. Pero sabes que yo no puedo hacerlo por ti. Yo tengo que hacerlo por mí. Pero tú tienes que hacerlo por ti. Y tú pídele perdón a Dios. ¿eh?